Carlos, te escuchamos buen día. Sergio, ¿cómo estás? Buen día, bien. Bien, más? ¿cómo andas vos? Muy bien, muy bien, comenzando esta fría jornada ya de, de día martes, este, eh, inicio de mes, bueno, como, como apuntaban, ¿no? que ha comenzado, como decimos, un tanto fresco, recurriendo, bueno, a los, a los abrigos, ¿no? Para evitar mm. cualquier tipo de enfermedad estacional. Eh, vamos a lo que es el desarrollo de la información para hoy, está previsto a las 10 de la mañana una conferencia de prensa que va a brindar caritas en la sede del Obispado me parece que en esta ocasión sí está eh, no sabemos si va a participar el Obispo eh, Roberto Rodríguez, pero sí sabemos que en el eh, obispado de la provincia de La Rioja, acá en la Basílica Catedral, eh, así que esta entidad va a estar eh, brindando un detalle de las actividades que están desarrollando y, sobre todo, eh, para este mes, las actividades que están dispuestas para llevar a cabo en este mes de, de junio. Estuvimos eh, nosotros conversando con Walter Mirwal, quien es el coordinador de la capacitación presencial de nivel primario que ver con la eh, acción que se le está eh, brindando, que se le está brindando eh, a padres, docentes, eh, también integrantes de, de asociaciones, ¿no? integrantes de la comunidad, eh, lo que va a ser la llegada de las laptops, estas 60.000 computadoras que van a ser entregadas para eh, alumnos del sexto año de las escuelas primarias de toda la provincia, cómo va avanzando esta cuáles son las sensaciones las opiniones ¿no? de los actores principales de la sociedad así nos lo explica Walter Mirwal. Bueno, en este momento de capacitación presencial de la Dirección General de Educación Primaria que está realizando dos acciones fuertes y una acción complementaria eh, dentro de las acciones fuertes estamos realizando concientizaciones en todas las escuelas dirigidas a docentes, directivos supervisores y a toda la comunidad educativa, ahí Incluimos, por supuesto, a los padres, a los tutores de nuestros niños. Y por otro lado, como una acción paralela que estamos realizando son este, proyectos de difusión como micros radiales que, son, um, que han tenido muchos éxitos en el interior de la provincia como una buena estrategia para poder llegar a la mayor porción de la comunidad. Ahora, eh, la, la, la capacitación cara a cara, ¿cómo cómo están respondiendo no los actores principales que son bueno los que se acaba de mencionar. Bueno, hay muchas variables para tener en cuenta, o sea, consideremos de que este, la capacitación cara a cara, como vos decís, uno se encuentra con la realidad y se encuentra con el docente. Y por esta comunión que uno puede llegar a, a formar con el docente en el momento de la capacitación, ya que todos eh, no, nos consideramos colegas porque hemos estado en el aula en algún momento dando clases, este, surgen este, asuntos muy, muy interesantes. Entre ellos, bueno, por supuesto los miedos, la angustia de poder este, estar al frente de esta, nueva, de, de esta nueva iniciativa que está llevando el gobierno, poder ser eficaz en poder implementar las equipo como Didáctico. pero también encontramos aspectos muy positivos en maestros nuevos y en maestros que ya tienen cierta antigüedad en el aula, que lo ven como este, que va a tener un impacto positivo implementar este nuevo recurso. De hecho, es sorprendente el pedido, Más apoyo para poder este, estar preparados para el momento de implementar. O sea, lo que quiero llegar es que más allá de los miedos, los temores naturales, ante lo nuevo, ante lo desconocido, ante el cambio, este, es importante destacar que todos tienen una gran preocupación por estar a la altura de las circunstancias y poder hacer, desempeñar su trabajo de la mejor manera. A esta preocupación eh, hay que sumarle la predisposición que tienen los diferentes actores de la sociedad eh, que están fuera del sistema educativo, ya sean padres eh, como así también eh, diferentes integrantes de, de asociaciones, por lo cual eh, se está buscando una máxima integración y que los no sean óptimos para la utilización de estas computadoras en los chicos de sexto año. Muy bien, entonces, Carlos, importante la información de todo lo que nos vas a brindar a lo largo de esta mañana. Abríguese, ¿eh? Sí, señor, sí, señor, tomando las precauciones. Muy bien, hasta luego.